Ella, muy acostumbrada a socorrer pobres con las propinas que le daba su ama, sintió como un golpe en el corazón. Tenía a uno, justo allí, a dos pasos, silencioso, pero realmente urgido. Entonces, bondadosamente, tosiqueando, dijo al carpintero, <coughs> «En un momento subirán la cena a su casa» para que su familia no se olvide de celebrar la Navidad. Todo transcurrió entre las exclamaciones de alegría del carpintero y de su esposa y las innumerables risas y algarabía de los niños, jugando con sus regalos cerca al hermoso nacimiento.